Muy bien, nos vamos con la tercera parte del Chocolatazo a Colombia. Reyes conoció a una colombiana y es su novia desde hace cinco años, pero solo por internet. Pero Reyes, en tantos años ni siquiera sabe cuándo es su fecha de nacimiento de ella. Escuchen. Wow ok, si sí, es como en abril este, el abril y me la puso complicado no solo eso, la última vez que habló con ella por teléfono fue hace dos años hace como dos años y la última vez que ella le mandó un video a él fue hace tres años, hace como unos seis años él le ha mandado en estos cinco años muchísimo dinero a Paola y dice que tal vez no es el único que hace menso, pues sí me está haciendo un menso a mí, y está haciendo menso a otro más dice que hasta 800 dólares le mandaba por mes, como 10 18 millones colombianos y bueno, le pregunté que si de verdad no le contestaba y él dice que no es que no me contesta, ese es el problema que no me contesta. Después de dos años que él no la escuchaba, logramos contactarla y escuchen lo que dijo. No invente, yo ni siquiera sé quién es usted. No invente. <risa> más bien, mire bien a quién le escribe usted. No sea tan payaso. El lobo la contactó por el WhatsApp, él haciéndose pasar como que él había andado con ella antes. Aló conmigo, hace un tiempo. No sé ni quién es usted, ni para qué escribe, ni para qué molesta. ¿Qué le pasa a usted? Respete más bien, no joda. Desde Después de dos años, Reyes escuchó a esta mujer que la ama y escucha la reacción. <risa> Más o menos dos años, pero yo sé que esa voz es de ella. Y, y yeah. Bueno Reyes se puso raro Y le dijimos a Paola que le llamábamos De parte de Reyes y esto dijo ella Vea, sabe qué? No se meta más bien con esas cosas Porque yo cuando le he pedido algo Al señor Reyes es porque Realmente necesitado Y ya eso no, no es cuestión de otro mundo Y yo estoy acostumbrada a que me saquen Las cosas en cara <risa> Es solo un cachito de lo que pasó En la primera y segunda parte Ahora escuchen esta tercera parte y agárrense Este es otro audio que me acaba de mandar. Con eso no se juega, porque yo cuando he podido trabajar, lastimosamente estoy en un país donde las cosas son muy difíciles, pero cuando he podido trabajar, no he necesitado que nadie me dé absolutamente nada. Y las cosas que yo hablaba con él eran totalmente sinceras. Y cuando yo necesitaba algo de verdad, en urgencias, era que le pedía. Y por eso en estos momentos puede estar hasta el cuello ahogada de, de miles de cosas y miles de problemas. Por eso digo que al menos... Hoy me hicieron reír con payasadas Porque nadie sabe los problemas que otras personas tengan Para que vengan a jugar con uno de esa forma Por eso yo sé que Ninguna otra persona, nadie Puede tener mi número porque yo, mi número no se lo veía nadie O sea, dice que sí te pedía dinero Pero por la situación y que sí te amaba de verdad también Papito mm, Papito Um, Reyes, vamos a parar esto si sigues haciendo esos ruidos. ¿Qué opinas de lo que ella dijo? Es justísimamente la la voz de ella. Está perfecto. Chocolata. Ella es la que me está hablando. Está muy bien. Ok, a ver, tenemos otro audio, ponlo. yo. entonces déjense de payasadas, de, maduren más bien. O sea, yo creo que ya están como grandecitos para estar con O sea, no le doy sentido de verdad a esto <risa> Vayan a jugar con otra gente ¿Qué? ¿No tienen oficio? Le dije que hacíamos esto porque parecía esto como una estafa Y esto es lo que dijo Choco Ok Sí, ahora soy yo una estafadora Ay, Dios mío Ay, no Tengo otro concepto de lo que es estafa Y con el señor Reyes, como usted lo dice He tenido una relación durante cinco años Así como usted mismo lo dijo Así que, investiguen todo lo que quieran ¿Cómo ve Reyes? <risa> Oye Reyes, después de no escucharla en dos años Escucharla ahorita, ¿te emociona? Ah, más o menos mm. Más o menos. No niega los cinco años de relación y no niega que sí te pedía dinero. Correctamente. Me pedía porque necesitaba. Choco, pero él no ha hablado con ella. Que... Graba un audio primo ahorita y se lo mandamos. Grábalo. A ver, a ver, a ver. Ya, dale, dale. Espera, espera. Espera, espera, espera, espera. Espera. En primer lugar, ¿por qué no me contestaba? Es porque no me necesitaba, pero me encabona. Dijimos Decimos los mexicanos Me emp*** Me empuja Que no me conteste Las llamadas Porque eh, La madre No, pues con esos gritos ¿Cómo te va a contestar? No me contesto Porque Me empuja, Me empuja Que no me conteste Porque no me No me necesita Sí, pero graba eso Para mandárselo ahorita a ella Ok Ahí va Ahí va Aquí lo grabo en el Watts A las tres, güey Una, dos, tres Arre Barre con la que barre, p*** madre. Pero ya dile algo, pues. maola me empieza que no me contestes, porque no necesitas algo de mí. Es me empieza, es un Yo quiero que me contestes cuando te llamo, cuando escribo, porque quiero saber de ti. Madre, estuvo. Ya quedó. Listo. Listo, pero oye, ¿estabas llorando como de verdad, primo? Es de verdad, cabrón. Ey, ey, ey, cálmense. A ver, ahí está otro mensaje de ella. A ver por lo. ¿Sabe qué? Yo a Reyes en verdad lo amaba con mi corazón. Lo amo. En tanto tiempo nacieron muchos sentimientos que él lo sabe. Él lo sabe. Pero... cómo es la vida, uno, se, uno de verdad como dicen por ahí, que uno nunca alcanza a conocer a las personas y si en todo este tiempo no hemos estado juntos, ha sido por él, él más que nadie sabe cuáles han sido las razones, obstáculos que él mismo ha puesto, porque ni siquiera yo y además si sí, yo se lo reconozco que he estado últimamente los últimos días distanciada Pero porque usted mismo, él mismo sabe que me dio con los videos que me mandó Pero ahí sí, yo no podía decir nada Pero bueno, ya yo me doy cuenta cómo son las cosas Y pues ya sé que esa persona hasta hoy quería seguir con una relación Y ya me doy cuenta el método que... que usó para terminar la relación que tenía conmigo el día de hoy porque hasta donde yo tenía entendido nos, o hasta donde yo sé nosotros durante cinco años hemos tenido una relación dice que es el último mensaje que envía y ya me bloqueó ahí en el WhatsApp está llorando Reyes Choco es que es que es duro muchachos o sea la muchacha yo creo le hablaba bonito le supo hablar Ella ¿Tú crees que ella te enredó a ti Este Reyes? Bastante. ¿Tú crees que ella te enredó a ti Para sacarte todo este dinero? Ah, sí Se sí me enredó. Pero es que tú eres muy noble Tú eres un chico Que se entregó ah. se, se entregó a ella Sin Sin límite Y eso no No está bien ¿Qué más, Choco? Sí, pues sí ¿Qué más? Oye, Brody, ¿tú escuchas mis clases, las clases del Maestro Doggy? Por favor, chingada todos los días. Pues entonces ya dejes a un lado, Brody, se acabó. No, no se puede. Reyes, sí se puede, Brody. No se puede, chingada. Sí se puede, Brody, tú eres una buena persona, eres un Brody que le gusta ayudar. Ahora enfoca ese ese buen corazón a otro lado. Sí se puede, Brody, quita eso de que no se puede. Sí se puede, Brody. Se puede, se puede, chingado. A la madre. Exacto ¿Claro eso. Se puede. Esa es la actitud. A huevo. A huevo. Que se puede. Eso Brody. A huevo que se puede. Pones. chingado, hombre. Lo ves. Esa es la actitud Brody. Todo es posible esta p vida. A ver. ¿Qué digo que no? chingado, Hombre. Si lo tienes en tu mente y haces cosas para olvidarte de esa mujer, vas a poder Brody. A huevo. Se puede y se puede. Te va a doler Brody, pero se va a poder. Sí, exactamente, va a doler, pero si sí va a poder, a huevo Y todo es posible en este mundo Ella ya mandó su último mensaje, te toca a ti Reyes, mándale el último mensaje a Paola Ya se acabó cabrón, se puede porque se puede, a huevo Esto se está grabando en el WhatsApp, ¿qué le quieres decir? Ya se acabó, Paola, ya se acabó, se acabó Porque se acabó Perfecto, pues ahí estuvo el chocolatazo Reyes Ok, cuídate mucho por favor Barre con la que barre Esto fue El chocolatazo Y tú te vas a quedar Con la duda Márcanos 1-888-874-2656 1-888-874-2656 El asno y la chocolatazo